Se cumplen hoy seis años de la muerte de los trabajadores de la educación Sandra Calamano y Rubén Rodríguez. Ella era directora de la Escuela 49 de Moreno, en la provincia de Buenos Aires, y él, trabajador no docente. Ambos perdieron la vida por la explosión provocada por una pérdida de gas en un contexto de ajuste a la educación que aplicaba la entonces gobernadora María Eugenia Vidal. El año pasado fue condenado un gasista y también tres integrantes del Consejo Escolar de Moreno. Pero la justicia no alcanzó a funcionarios de mayor rango ni a la exgobernadora. Hoy, la comunidad educativa volvió a recordar a Sandra y a Rubén y a pedir justicia completa. Escuchamos a Hernán Pustilnik compañero de ambos. Eh, esta es parte de la comunidad de la Escuela 49, en docentes, alumnas, alumnos, papás y mamás, que... ...se pusieron al hombro esta lucha, ¿no?, a partir del 2 de agosto del 2018... ...cuando llegamos a la escuela y nos encontramos con Sandra y Rubén muertos, ¿sí? Y, bueno, las mamás, los docentes, los docentes, llevaron adelante esta lucha. Nosotros lo que queremos es agradecer este, por todo lo que hicieron por nosotros, por el apoyo... ...por estar siempre incondicionalmente, no solo los 2 de agosto, sino todo el tiempo apoyando y apuntalando esta lucha que lleva adelante seis años que vamos a seguir luchando por justicia total el año pasado tuvimos una justicia parcial pero tenemos que luchar para que sea una justicia total y que todos los responsables políticos paguen por lo que pasó en la escuela 49 eh, así que desde el fondo de nuestros corazones nada más que gracias a las organizaciones sociales a los sindicatos a las familias de Moreno a las familias de toda la provincia de Buenos Aires que estuvieron al lado nuestro todo el tiempo así que nada más que agradecerles y decir Sandra y Rubén Sandra y Rubén Sandra y Rubén, Sandra y Rubén ahora ahora ahora gracias la palabra de Hernán Pustilnik, docente de la Escuela Número 49 de Moreno, en el acto realizado esta mañana en ese establecimiento al cumplirse seis años de la muerte de Sandra Calamano y Rubén Rodríguez. La cobertura de la Radio Pública de Moreno. Vamos ahora a Córdoba porque allí se triplicó la recompensa para quienes aporten información que permita esclarecer el asesinato de la joven Cecilia Basaldúa. Nos lo cuenta nuestra compañera Violeta Collado desde Una Radio Muchas Voces de Capilla del Monte. Buen día para toda la audiencia, compañeras y compañeros del informativo Farco. Desde Capilla del Monte informamos sobre el caso de Cecilia Gisela Basaldúa, víctima de femicidio en el año 2020 en esta localidad la justicia de Córdoba dispuso el aumento de la recompensa de 2 a 6 millones de pesos para aquella persona que aporte datos o información a las autoridades policiales o judiciales fidedignos que ayuden a esclarecer el femicidio de Cecilia Gisela Basaldúa los padres de Cecilia, Susana Reyes y Daniel Basaldúa viajaron a Capilla del Monte para compartir y difundir la novedad del caso. Bueno, también es algo que pedimos. Casualmente, este, como momento de la, de la recompensa, era 2 millones, ahora son 6 millones. Pactamos que íbamos a venir a hacer una pegatina, esta vez autorizado. Estamos autorizados, tenemos que ir a todas las instituciones que podamos de Capilla para que bueno, el que sepa algo y quiera contarlo, este bienvenido sea y así que este vamos a estar en varios lugares, espero que nos acompañen si pueden. Además, Susana y Daniel estarán en la ciudad de Córdoba este lunes 5 de agosto para acompañar a la familia y a las organizaciones en el inicio del juicio contra Diego Concha, ex director de Defensa Civil de la provincia acusado por el homicidio en ocasión de abuso sexual de Luana Ludueña en el año 2021. Porque estamos sufriendo por lo mismo, ¿no? Por la pérdida de nuestras hijas y queríamos darnos ese abrazo y apoyarla porque esta persona, Diego Concha, Concha, también tiene que ver en el caso de Cecilia, que nunca la buscó, nunca se hizo cargo. Habiendo tanta tecnología, no eh, no sabemos por qué no la encontraron ellos a Cecilia. Y, y, y tenemos muchas dudas de todo lo que fue esta búsqueda. Fue todo armado, según el expediente que tuvimos que, que sufrirlo, no en el juzgado de Cruz del Eje. Para el informativo Farco, reporto desde Capilla del Monte... Una radio, muchas voces. Síguenos en Twitter, arroba Farco Argentina. Vamos ahora a Chaco, porque allí ya se está vacunando en forma gratuita y voluntaria contra el dengue. Nos informa nuestra compañera Sonia Ábrego, desde Radio Nuestra Voz, en la ciudad de Resistencia. Saludos a la audiencia de Farco. Este jueves 1 de agosto comenzó la vacunación gratuita contra el dengue en Chaco. La vacuna Cadenga será de aplicación voluntaria en jóvenes nacidos entre el 2005 y el 2009, y la misma consiste en dos dosis aplicables en el lapso de tiempo de tres meses entre cada vacuna. Sergio Rodríguez, ministro de Salud del Chaco, expresó lo siguiente. La provincia del Chaco que nos tocó asumir a nosotros como gestión eh, venía transitando en ese momento uno de los peores brotes de, de Dengue en la historia de la provincia. fuimos la punta de lanza a nivel de nación en cuanto a la cantidad de casos, el brote posteriormente se diseminó a, a casi todas las provincias, tuvieron casos, se adelantó un poco las variables epidemiológicas que tuvimos y en ese momento nosotros consideramos de que eh, la estrategia para enfrentar este tipo de situaciones tiene que ser una estrategia programada, tiene que ser una estrategia planificada que tenemos que pasar los momentos difíciles pero que tenemos que tener una mirada hacia el futuro. Consideraba de que No era una herramienta a ser utilizada en pleno brote, por lo cual mantuvimos esa posición, recibimos muchas críticas. Hay un diagrama de departamentos que tiene, depende de la incidencia de casos, que elegimos vacunar a la población adolescente, porque desde el punto de vista sanitario es la población que más tenemos que cuidar y que más impacto tuvo eh, desde el punto de vista asistencial. La campaña inició en primer lugar en los departamentos de Libertad, Primero de Mayo y Tapenagá, localidades que tuvieron mayor incidencia en la provincia. Humberto de Pompert, intendente de Puerto Tirol, se refirió al respecto. Iniciando como punta de lanza de la provincia, Puerto Tirol, porque tuvimos un verano que realmente incidió mucho en nuestra, esta enfermedad en nuestra población, así que tenemos unos números que tenemos que revertir y que esperemos que este próximo verano con estas intervenciones del Ministerio de Salud, con el Ministerio de Educación que colabora y que en el municipio que estamos siempre trabajando en forma conjunta para tratar de que fueron muy altos en el 2023 este próximo verano, este 2024 sean más favorables y sean unos números donde nos permita demostrar de que si trabajamos en forma conjunta y en forma eh, en forma sumatoria a los efectos podemos lograr que el dengue no sea una una pesadilla para nosotros cabe recordar que Chaco fue una de las provincias más afectadas por la enfermedad durante este verano pasado registrando más de 233 mil casos de dengue y si bien el Ministerio de Salud no brindó datos oficiales se contabilizan más de 13 muertes por la enfermedad registrando además el primer caso de muerte en el país por coinfección de dengue es decir una infección Provocada por al menos dos serotipos diferentes de la enfermedad. Informó para FALCO Sonia Abrego. Radio Nuestra Voz, 87. Construyendo Comunicación. Resistencia Chaco. Vamos ahora a la provincia de Buenos Aires porque allí se está vacunando a embarazadas contra la bronquiolitis. Nos lo cuenta nuestro compañero Pablo Martínez desde Radio Ayjuna. Una vacuna nueva para una enfermedad grave. El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires convoca a las embarazadas de entre 32 y 36 semanas de gestación a vacunarse contra el virus sin respiratorio, bronquiolitis. Radio Aijuna dialogó con Erika Bartel, directora de Inmunizaciones del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, quien destacó características de la nueva vacuna. Esta vacuna es una vacuna nueva para nosotros y viene a... Eh aportar al control de una enfermedad que es grave, que puede ser grave en los nenes pequeños sobre todo, que es la bronquiolitis. Todos los inviernos tenemos eh, cientos de miles de casos en nuestro país eh, que muchos de ellos requieren este, los cuidados del equipo de salud, eh, internaciones, y es una enfermedad que incluso puede causar la muerte en los niños pequeños, incluyendo niños previamente sanos. Ahora tenemos esta vacuna para aplicar en el embarazo que lo que permite es que la persona gestante desarrolle anticuerpos y los pase al bebé a través de la placenta. Y de esta manera los niños nacen ya con protección hasta los seis meses contra este virus. Esta semana finalizó una parte de la campaña y aún queda llegar al 40% de las personas gestantes. Bartel hizo un balance. En lo que va de la campaña que empezamos el primero de marzo hemos vacunado alrededor de 40.000 eh, personas gestantes. Y el virus sigue circulando. Por ese motivo es que se extendió la campaña, eh, porque es una campaña estacional. Eh, es valioso que nosotros podamos proteger a los niños que nacen. Después nos tenemos que empezar a preparar para para el invierno que viene, ¿no? En 2023, Argentina superó las afecciones de bronquiolitis en casi el 80% comparados al 2019. El crecimiento fue a nivel mundial y motivó algo más que cuidados y prevención. Hoy la nueva vacuna está disponible en todos los puntos municipales de vacunación. Nosotros en la provincia tenemos a 1.800 vacunatorios. En general, en casi todos los centros de salud del territorio. Hay vacunatorio, hay vacunas disponibles. Pueden consultar eh, por el vacunatorio más cercano a su domicilio en la página web de nuestro Ministerio de Salud. Les contamos desde Radio Ayjuna para el informativo Farco. Argentina quedó afuera en handball y volei en los Juegos Olímpicos, pero hay chance de medalla en golf. Y a las 4 de la tarde juega la selección de fútbol contra Francia por el pase a semifinales. Iván Alday con más información de los Juegos Olímpicos París 2024. A una semana del comienzo de las actividades oficiales en los Juegos Olímpicos de París 2024 se cumple con el noveno día del calendario oficial ...marcando las eliminaciones de nuestros seleccionados. A primer turno fue el handball a manos de Francia por 28-21. Los de mirano Milano completarán su calendario el próximo domingo... ...cuando a las 6 de la mañana enfrenten a Egipto. El Volei cayendo 25-13, 25-21 en dos oportunidades frente a Alemania. No pudo luchar para entrar a cuartos de final... Quizá queda la mueca amarga de ese partido frente a Japón que se escapó por detalles. Así Luciano de Checo y también Facundo Conte le van poniendo el punto final a sus carreras deportivas. La salateña Agustina Hein finalizó décimo a cuarta en la clasificación general tras ser séptima en su hit de los 800 metros libres, compartiendo la pista con la chilena Kovic, que sin duda será la referencia de medalla en sus últimos Juegos Olímpicos. La disciplina madre de los Juegos Olímpicos, el atletismo, arrancó con presentación argentina. El lanzador de martillo, Joaquín Gómez, terminó eliminado de la fase de competencia tras un primer intento nulo promedio 72-10 en su debut olímpico. Para las sudamericanas, la noticia del día fue el oro en marcha atlética de 20 kilómetros del ecuatoriano Daniel Pintado. El rosalino Alejo Testi y el chaqueño Emiliano Griso siguen con chances claras de medalla de cara al 8-18 en el Godal con menos 4 bajo el par. En tanto, hoy en el mediodía saltarán en la cancha los leones de Mariano Roncodoni frente a Bélgica para ganar y terminar primero, así evitando un potencial cruce ante el seleccionado masculino de Países Bajos. Macerano plantea el partido de esta tarde a las 16 con Francia que sin duda será el epicentro de la jornada con algunas dudas Jerónimo Rulli Largo, Gonzalo Lujano Joaquín García, Marco Di César Nicolás Otamendi, Julio Soler Juliano Simeones, Ezequiel Fernández Cristian Medina, Tiago Almada Julián Álvarez Luciano Gondou o Lucas Beltrán, también aparece una tercera opción que es Santiago Ges, el ex hombre de Huracán tiene hasta las 14 horas nacional para definir el 11 que saltará la cancha en Bordeaux con más de 46 mil personas presenciando aquel encuentro. En caso de empate habrá larga y potencialmente penales de persistir en la igualdad. Reporto para el informativo Farco Iván Alday, desde Aire Libre Radio Comunitaria. Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar. Endian Funes perla del norte cordobés se escucha el informativo farco por radio pueblo garden funes la encontré entonada por un brillo cantó a lo lejos la acompañaba, repiqueteando un coche motor